Fabiana Appel, referente del movimiento de inquilinos de La Pampa. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, te preguntamos, ¿cómo ves esta decisión de la Fip y a su vez la reacción de la Cámara Inmobiliaria, que ya ha dicho que el que está en negro va a seguir en negro? La Fip, recordemos, eh, ordenó reglamentar el régimen de, de registración de contratos de alquileres. Lo vemos como una excelente noticia porque... Eh, es, uno de, una, es una de las estipulaciones que se encuentran dentro del proyecto de ley, de, del proyecto de ley perdón, de la ley de alquileres eh, que no obstante eh, ha sido una buena noticia para nosotros y para todos los inquilinos también, que el Estado por fin empiece a hacer cumplir la, la nueva ley eh, Contá, ¿qué evitaría esto? Esto evitaría que se fuguen se sigan fugando sumas multimillonarias de, de dinero en lo que es únicamente materia de vivienda eh, y que mmm, los inquilinos se empiecen a alquilar eh, en condiciones mejores, que se les haga entrega de las facturas correspondientes eh, con el monto correspondiente, ¿sí? No que vengan con... te dicen una cosa en el contrato, pero después cuando te van a cobrar, te cobran totalmente algo... Eh, distinto y no saben responder de dónde eh, viene esa suma nueva de dinero al pago del alquiler, eh, son muchísimas las cuestiones que eh, blanquearían los contratos de alquiler para eh, beneficio de los inquilinos. ¿Por qué crees que desde la Cámara Inmobiliaria han dicho que lo que está en negro o el que está en negro va a seguir estando en negro como si esta resolución de la FIB fuera en realidad algo eh, con poca incidencia? Porque muchos van a intentar evadir como lo han venido haciendo durante todo este tiempo. O sea, que, eh, pero bueno, eh, las, las denuncias se van a seguir llevando a cabo y todo contrato va a depender también muchísimo del inquilino. Eh, el inquilino mismo puede llevar su contrato de alquiler a la Fip para cerciorarse de que ese contrato esté... Um, registrado dentro de la FIP. En caso contrario, se intimará al, al propietario y a la propia inmobiliaria para que registren el mismo como debe de ser. ¿Dirías que ya hay algún efecto concreto de la vigencia de la ley? ¿Cómo, perdón? Si dirías que ya hay algún efecto concreto de la vigencia de la ley, en el día a día, en, en, en lo concreto de, de, cotidianamente, ¿ya se nota que hay una ley de alquileres en vigencia o todavía no? El tema es este, el tema es que, como te decía, es, mientras el Estado no, no la haga cumplir, eh, las inmobiliarias van a seguir haciendo la vista gorda de la existencia de la misma, de la ley. Eh, entonces, el... Ahora con esta situación de que el Estado, obviamente que todo esto sucede porque hay organizaciones detrás y unas en las cuales nucleamos una federación, que estamos constantemente pidiéndole al Estado que comience a eh, ser parte de, de esta ley y que la haga cumplir, porque en la misma no se estaba llevando a cabo. Eh, no solamente en el tema del registro. Que si bien, eh, como te decía, es una buena noticia, hay montones de otras cuestiones como lo es, por ejemplo, los pagos eh, semestrales que se continúan celebrando en los contratos de alquiler el, al día de hoy, cuando sabemos bien que con la nueva ley los contratos que deben ser a tres años están cobrando los aumentos semestrales y eso no tiene que ser así. Muy bien, te pregunto finalmente, ¿hay organismos provinciales, provinciales digo, que puedan intervenir para transparentar un poco más todas estas situaciones este, que estás denunciando de alguna manera, no ahora, sino desde hace tiempo? El, está, el, el propio Estado provincial tiene eh, la capacidad para poder actuar. Eh, no obstante, se necesita gente que esté capacitada en el, en el tema. Eh, nosotros hemos estado, intentamos... Eh, tener charlas y conversaciones con el propio gobernador y con el intendente Luciano Di Napoli eh, para eh, poder crear oficinas ya sea dentro del municipio o dentro del de eh, el mismo gobierno, ¿no? Para que la gente tenga un lugar estable y seguro donde poder eh, ir a, a llevar sus eh, la, la, cualquier queja que tenga, cualquier denuncia que tenga, y desde ahí poder implementar eh, otro tipo de medidas que no se nos permiten a nosotros desde la organización. ¿Y qué ha pasado con esas consultas o, o peticiones? Absolutamente nada. Estamos a la espera todavía de que nos contesten qué es lo que piensan hacer, porque hoy si bien te envían a Defensa del Consumidor, pero Defensa del Consumidor... Eh, es como que se lava las manos y no, no actúa tampoco entonces la gente acude a la organización desde la organización se tiene que eh, tomar eh, cartas en el asunto mediante abogados y es un gasto terrible que conlleva eh, la situación entonces eh, creemos que ya estando dentro habiendo un organismo eh, dentro del, del propio gobierno sería más, más fácil y más... Eh, Bueno, más fácil directamente. Fabiana Apple, muchas gracias y si quieres agregar algo más te escuchamos. No, a ustedes y dejarles en claro a los inquilinos que no se dejen llevar por las especulaciones que viven haciendo las inmobiliarias porque están todo el tiempo jugando con esto, no, de con el aumento, no, porque ahora van a aumentar los alquileres, no, porque se va va a haber una baja en la demanda, es totalmente mentira, es solamente meter miedo a la gente, como lo han hecho durante años y lo siguen haciendo, pero es cuestión de que los inquilinos hoy tienen voz, que, se, que estén tranquilos y denunciando todo, sale a la luz y, y pueden alquilar de manera más justa. Gracias Nada, de vuelta. A ustedes, hasta luego. Fabiana Appel es referente del, o referenta del movimiento de inquilinos de nuestra provincia.